en la consulta por el pacto fiscal. Todo hace ver que la popularidad del alcalde en rueda de prensa y entrevistas foráneas plaquea pues no es lo mismo ser estrella del Facebook, Twitter e Instagram que ser un gobernante de contacto con la gente en los barrios, pues al evitar la prensa local, al creer que sólo con maicearlos es suficiente, las apariencias no dejan de ser como tienen que ser y el presidente cree que no necesita a los comunicadores locales? Tal vez otro error como el del 3 de octubre, o ese que dicen de la no firma por la secundaria, y al no tener trato con los medios locales, su baja en la popularidad una de las causas de la poca participación en la consulta. Pero en la refundación y la república del ganso cansado, las cosas se ven algo turbias, casi como la relación del gobernador con la UDG, que nomás se siguen dando de chingazos. Todo hace ver que este conflicto solo se lava con billete. Pues en eso de aplicación de la justicia o trato justo para todos, es casi como pensar que el aguacate se pondrá barato en Navidad. Ya se decide revisar los eventos de la francachela Filemona y la Fil desde sus redes sociales cuando llega hasta la conejo guarida de la loma, el zorro como diantres, que sin siquiera sacudirse el polvo del camino llega hasta con el líder callejero que hace su cajete al huizache filosofal y sin más le dice al héroe rojinegro de la justicia. ¿Qué onda, vato? Vengo para que me ayudes a entender una situación en la que está mi equipo favorito. ¿Qué pasará si gana el campeonato en la clase? Al escuchar la pregunta, el conejo que todas quieren, se sintió como el perderé, que se juega la vida al declararse socialdemócrata y así se aleja de la izquierda radical pero hace de tripas un corazón y se compromete a entrarle al reto. Poco le importa si en esta nueva misión puede salir más goleado que los chubascos de la loma en un partido normal. Y llega con su informe bajo el brazo. Mira, zorro, como diantres al preguntar qué puede pasar si gana la copa la clase. Fue necesario hacer un viaje alucinógeno, transversal, cuántico. Y hey, esto es lo que se descubrió. Uno, que la consulta por el pacto fiscal fue planeada para distraer a la afición de la para que no manifestara su apoyo al equipo que va por el título de campeón. Pues en encuesta tipo la cuarta TT se sabe que hay una mayoría de trabajadores al servicio del estado que son y rojinegros. Eso enojó a los altos mandos que tienen su preferencia por otro equipo tapatío y nomás no pelan un chango a nalgadas. Por eso hasta la mofa del gobernador que dijo que si llega el aclas a la final se abre al 100%. ...el acceso al estadio... ...dos... ...se pudo con, constatar que... ...para la promoción al voto para la consulta ciudadana... ...en San Gabriel se prometieron hasta Faustinas... ...a los que emitieran el voto a favor... ...y en Amacueca... ...la popularidad de la presidenta municipal... ...fue suficiente para animar a la participación sin problemas siendo un punto de gran acopio de votos. Lo que se supo en Sayulis es que el recurso que había para apoyar a los votantes con un bolillo con frijolitos se lo gastó el equipo de imagen municipal en la cobertura de las entrevistas y ruedas de prensa en salidas a los municipios vecinos del presidente. Pues los viáticos extra ...se llevaron el apoyo que era para los votantes. Se supo que Inteligencia Municipal dijo que en la presidencia... ...que no había muchos aficionados a la CLAS... ...al parecer se equivocaron... ...y esa fue una causa de la baja afluencia ...a votar por el mal cálculo del Ejecutivo Municipal. Y tres... ...en una remota posibilidad de que sea campeón en la CLAS... Y si eso sucede... ...es posible que también se consiga una escuela digna... ...para los estudiantes de la ES-11... ...que se haga por fin justicia por el derribo del páramo... ...metiendo al bote a los responsables del funesto delito... ...y que, es, que el salario mínimo... ...aumenta el próximo año... ...y al menos... ...baje el precio del gas en esta semana... Lo que no se sabe qué pase en la Casa de la Cultura, pues a la fecha ni siquiera se sabe cuál es el presupuesto para el próximo año. Por eso, si el Atlas es campeón, es posible que el presidente municipal renuncie a lo poco que lo liga la Universidad de Guadalajara, que es su afición a los leones negros. Al escuchar el informe, el zorro sabe que se preocupa pinche conejo no sabe nada de fútbol que mejor hubiera ido a preguntarle a chicharrón con pelos su pronóstico pues la neta no sabe qué pase si gana el aclas el milagro será con quién está la virgen de guadalupe salud para todos y que descansa en paz el gran amigo gregorio rodríguez gonzález un verdadero aficionado y conocedor del fútbol. Buenas noches, aquí estamos otro viernes más saludando a la comunidad de Radio Cartón 360, donde el espacio es para todos y todos para uno. Si te gusta echar verbo, o cantar, o tocar, o decir poemas, o echar verbo, Este es tu espacio, repórtate, aquí estamos. Un saludo para el amigo Sergio Funk, desde el río Bravo donde empieza México, aquí desde Piedras Negras, Coahuila. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México. Según la tradición católica y por documentos históricos aceptados por la Iglesia, la patrona de México se le apareció cuatro veces a Juan Diego en el cerro de Tepeyac. El último de esos milagros, encuentros, tuvo lugar el 12 de diciembre de 1531. Pero la tradición mexicana refiere que el nombre es resultado de las traducciones del náhuatl, el español de la palabra usada por la Virgen durante su aparición a Juan Bernardino, el tío enfermo de Juan Diego. Se cree que la patrona de México usó el término azteca cuatluxupe, el cual es pronunciado cuatluxupe y suena parecido a la palabra en español Guadalupe. El término Guadalupe proviene del árabe, que significa río de cantos negros. Cual sea su origen, el culto del guadalupano es el más arraigado en México y ha estado presente en sus procesos sociales más importantes como la independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Y este viernes empieza la celebración a la Virgen del Tepeyac en todo el país y en cada uno de sus estados. La vida, como el día, tiene un ciclo Nacemos un amanecer bendecido por la aurora La mañana soleada nos baña con sus rayos Y el mediodía nos deslumbra con el sol como bandera Tras un copioso almuerzo La tarde nos acoge entre sus brazos Y la siesta nos descubre un lecho donde soñar despiertos Más tarde, el cielo se oscurece ...y el ocaso nos cubre con sus luces... ...y sus sombras camino de la noche. Pero el ocaso no es el final del día... ...es el prefacio del sueño y de la aurora... ...el escenario donde la luna brilla... ...y las estrellas nos marcan el camino. Selene se muestra en plenilunio... ...desnuda y deslumbrante... ...y los luceros nos guiñan sus ojitos... ...diamantes en la noche... ...el firmamento se muestra misterioso... ...nos abre sus ventanas... ...y a ellas se asoman los que partieron antes... ...pasan los años... ...pero no envejecemos... ...nos hacemos más buenos y sabios... ...es una etapa en la carrera de la vida... ...a la que sólo llegamos los privilegiados... ...que el plenilunio alumbre nuestra senda... ...para llegar a la meta paso a paso... ...con el alma cuajada de ternura... Y las manos sembradas de legados Quisiera ser un topo Quisiera ser un topo Tunelar las entrañas de la vida Sumergirme en la tierra más profunda Protegerme del odio y de la ira Quisiera ser un topo Y asomar por las noches la cabeza Respirar los perfumes de los bosques Y cubrirme los sueños con estrellas Pero soy un halcón desesperado que ha perdido las plumas y las garras, que no puede ni levantar el vuelo, que se arrastra buscando una cobacha donde curar las heridas de la lucha, donde afilarme el pico con las rocas, recuperando las alas y las uñas para volver a volar en la alborada, a la caza de ratas y serpientes para limpiar esta tierra de alimañas, para poder elevarme al infinito y volar hacia Dios cada mañana. El amor es el aliento del alma, la energía que moviliza al mundo, la luz que da sentido al universo, la gracia que nos hace humanos. Hay amor en la sonrisa de un niño, en la mano temblorosa del anciano, en la madre pariendo una sonrisa, en el abrazo que engendra voluntades. El amor es la savia que brota de las raíces del pecho, Y te inunda Y te ciega Y te desborra Y te hace florecer con frutos nuevos Amor a la tierra Al mar A la natura Amor a quien sufre en silencio A la mujer que llora Al hombre derrotado Amor Hasta el camino que pisamos El amor no es cosa de cobardes Hace falta valor Para sentirlo y hace falta coraje para izarlo como un estandarte en nuestras vidas para ser coherentes y leales para amar a quien ataca a quien nos desprecia a quien nos difama amar es renacer mil veces y volver a morir si es necesario sembrar sin esperar buena cosecha beber cada segundo trago a trago Amor es el origen de la vida, el beso que nos cerrará los ojos, la mano que te guía en las tinieblas, el último, te quiero en nuestros labios. de puta te di la luz te parí, te di la vida te di mi sangre, mis lágrimas mi paz velé tus sueños, lloré por ti mil veces, eché mi resto contigo y lo perdí eres el vivo reflejo de tu padre, cruel egoísta rufián maltratador pero no pienses que vas a chulearme, si ha de ser puta también cobraré yo Haz la maleta y búscate la vida. Gánate el pan y el respeto. Y el amor ya no me queda ni un soplo para darte. Soy un pellejo quemado por el sol. Pero no pienses que vas a doblegarme. Ya no me queda piedad ni compasión. Y aunque te vea durmiendo en una esquina, ni una limosna tendrá mi corazón. Lo has conseguido. Ya soy una piltrafa, Me despreciaste, me hundiste en el dolor... Vete y no vuelvas No quiero ni tu sombra Cierra la puerta Y trágate el rencor Ultimátum Hoy me he dado a mí mismo un ultimátum Y he apagado la pipa de la paz Yo no quiero seguir por esta senda Que no sé tan siquiera a dónde va rodeado de mansos y cabestros que te empujan, te obligan a seguir la vaguada directa al matadero, rodeada de plastas y de orín. Hoy me he arrancado collares y cencerros, hoy me he escapado por fin de este redil, en que nos tienen a todos confinados, prisioneros del miedo y del vivir en un mundo sin guardias ni fronteras, en donde el cielo y el mar sean con fin, donde por fin cantar a pecho abierto, donde bailar sin un ritmo que seguir, donde poder elegir a tu pareja, donde tener el derecho a ser feliz, donde el vecino no sea tu enemigo, ni el futuro una espada que eludir. Hoy me arrojo mis miedos y mis traumas al oscuro vertedero del ayer y renazco desnudo entre tus brazos como un neonato sin carné, sin banderas, sin credos, sin cadenas que no me dejan ser quien quiero ser, un hombre libre, pletórico de vida De ternura, de amor, de compasión Un romero hacia la vida eterna Sin ancoras, sextante ni timón Un navegante escapando de la niebla De la mentira, del odio y del rencor Cuando la luna se empieza a ocultar Y la luz nos comienza El mito de la leyenda de la Virgen de Guadalupe El culto a la Virgen de Guadalupe tiene su origen remoto en un santuario prehispánico situado en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, dedicado a la diosa Tonantzi. Hacia 1525, el santuario fue convertido por los frailes evangelizadores en una ermita católica, dedicada a la Virgen María. Para dar culto a esta última, los frailes colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción, realizada por un indio de nombre marco y a la que pronto se atribuyeron poderes milagrosos. Durante las primeras décadas, la ermita fue visitada principalmente por indígenas, pero a mediados del siglo 17 el culto a la Virgen del Tepeyac se extendió a todos los grupos sociales. Durante la segunda mitad del siglo 16, Surgió entre indígenas educados a la oficina española una leyenda que daba cuenta del origen de la ermita y la milagrosa imagen. La leyenda conjuga las dos tradiciones que confluyen en la cultura mexicana, la española y la indígena. Así, a la vez que se inscribe en el marianismo hispánico, fincado en el poder de las imágenes, y sigue un desarrollo narrativo parecido a las leyendas marianas españolas, Contiene numerosos elementos de raigambre indígena que lo sitúan dentro de la tradición de los pueblos prehispánicos. En el aire crecen invisibles rosales, poblados de inquietas chuparrosas, tenaces en su afán de néctar, borrachas de vida, volando para atrás, de cabeza o quedándose estáticas en la mirada intrusa de algún testigo fortuito y grandemente afortunado mirlos, abejas y cenzontles canores tonadas mil que pone al escucha al borde de un ataque de locura por las increíbles y alucinadas melodías que se inventa este pajarraco loco y sentimental. Golondrinas entrañables de mi niñez, alojadas en el tejado, criando golondrinitas, colondrinas veloces como un rayo, colondrinas, peripecias, cazadoras, expertas marineras y diosas con alas, rumbo y corazón, halcones, águilas, lechuzas, sopilotes y el colorado cardenal, aves del agua, sumergidas en profundo sueño líquido y perene, aves nocturnas y diurnas e intermedias aves de mis recuerdos, Préstame 12 rosas Virgen María Para adornar con ellas mi poesía Préstame doce estrellas para mi canto De las que resplandecen sobre tu manto En métrica de doce sílabas Quiero poner ante tus plantas mi amor sincero Y un poema de doce místicos darte En ferviente plegaria para adorarte Dios te salve, Dios te salve María De gracia plena Bendita tú eres, la más afortunada de todas las mujeres Porque te hicieron llena de luz Para que seas la madre del buen Jesús Gracias, porque quisiste ser mexicana El pueblo de México te venera Y te ofrece los colores de su bandera Y el águila mexicana, al tepeyá que emprende su vuelo Porque no hay otra cumbre como la tuya Tocando el cielo ni sé dónde están ni nada. Yo se lo todo corazón, que a donde estén lo quieran, lo cuiden, sí, no, no, Así si ya tienen su, su, su con compañera y sus, sus hijos, o se lo cuiden, ¿verdad? no estoy... No bueno, yo olvido mucho a ella, ¿verdad? Porque se te... Pues, como dicen, ¿no? Su hijo es un hijo. Huele, no me duele mi corazón porque duele, no me, duele, no me, duele, no me Cuando siente muy a sus cuando que no, que no ya lo están golpeando, bueno, muchas cosas. Tengo siete hijos, siete hijos y, siete hijos, ¿Y, hijos? ¿Y este, dos hijos. Gracias a Dios, y no hay nadie que me... Yo vengo con la oración, con Jesús, con mi mamá María, y me llevo así, abro la capilla, prendo la luz, prendo mi veladora, traigo mi pollito de... de florecitos, aunque el, ¿El, si, ¿El carácter pero mira, yo las traigo gracias sí, la es que a la Virgencita gracias a mi madre santísima por nos cuidar ¿no? pide usted por la paz, por la seguridad por todos, por todos. yo oración me canso, bueno no me porque yo siento que todavía puedo ah, ah, Ajá. Sí. Ajá. tengo mis libros tengo libros de oración libros de canto, libros de rosario tengo libros para expresar mis hermanos y juntos yo mañana voy a rezar un rosario també tenen aquí a la capilla. Todo va a estar de por aquí. A quan la viena a la casa, yo la voy, voy a ser Una aparició. una aparición que se aquí en México de la Madre de Dios al Únito Juan Diego, este, bueno, que esto conllevó a todo lo que es la evangelización. La vida que le la aparición, se lo despeguía en México. Entonces se le para ver paz y la que vivió, y para le dimosar ahí una prueba. La historia cuenta que el 9 de diciembre de 1531, un indígena mexicano de nombre Juan Diego, Caminaba rumbo al convento de Tlatelolco, cuando de pronto la Virgen de Guadalupe se apareció ante él. Empieza de inmediato a decirle qué cosa es lo que ella quiere. Quiero que en este lugar se me construya un templo para Aner dar culto al único verdadero Dios de inmediato Juan Diego acudió con el obispo Fray Juan de Sumárraga para hacerle la petición que le había comendado la Virgen de Guadalupe sin embargo no le creyó él iba a ver a un sacerdote para que atendiera a su tío que estaba enfermo no le preocupaba tanto por el momento ya lo de la señora y el obispo el 12 de diciembre la, la Virgen hizo de nuevo su aparición y le concedió curar a su tío. Le pidió a Juan Diego buscar unas rosas y llevárselas al obispo. Al obispo le llamó la atención lo que llevaba. De inmediato extendió su tilba, cayeron las flores y apareció allí la imagen que tenemos hoy presentada. Tras la sorpresa del obispo, se mandó a construir la basílica para la vida. Bueno, bueno, desde niña me enseñaron, ¿verdad? me llevaron por ese camino y pues yo tengo mucha fe en ella. Me he involucrado chico, ahora sí que fui a escuela, escuela Católica, Católica por 6 o 12 años, años entonces conozco, conozco más o menos de la, de la, lo que es la historia de la vida. La... Miles de peligrosos en estas fechas siguen a la monedita del Tepeyac por tradición, por devoción o simplemente por el hecho de corresponder a su amor. Viernes 10 de diciembre de 2021. Hola Sergio, un gusto encontrarnos nuevamente. Vamos a ubicarnos aquí en la Ciudad de México unos años antes, los que ustedes se imaginen. Para este día ya habían llegado miles de peregrinos de diferentes lugares del país y ...y del extranjero... ...principalmente mexicanos radicados en Estados Unidos... ...para visitar a la Virgen de Guadalupe en su santuario... ...era interesante ver por la noche antes del día 12... ...ciclistas por los principales ejes viales... ...con sus bicicletas adornadas... ...con una gran sonrisa y gran entusiasmo... ...los de a pie caminando por la calle... ...y saludándose unos a otros... ...venían precisamente a eso, a un festejo... Otros venían en camiones foráneos. Desafortunadamente los accidentes ocurrían, pero eso no impedía a los que seguían adelante para llegar al santuario y agradecer a la Virgen por sus milagros y cosas buenas recibidas de sus manos. Desde los años 50 y hasta los 70, las calles principales, el centro, los edificios de gobierno, la plaza del Zócalo, lucían esplendorosos, iluminados. Se escuchaban por todos lados las tradicionales canciones navideñas, villancicos alegría total. En la Alameda Central, los escenarios montados por los mismos, quienes se disfrazaban de Santa Claus, de Reyes Magos, eran lugares de ensueño para los chiquillos, que se retrataban rodeados de globos y cajas vacías aparentando regalos. Los puestos de antojitos alrededor la pequeña feria montada en alguna de las calles, por los años noventas, Fueron instaladas pistas de hielo en diferentes lugares de la ciudad, pero la más importante, divertida y gratuita era la instalada en el Zócalo. Era un gusto para las familias, había un tobogán con carritos en donde subían los papás y los pequeños y se divertían a morir. Los vendedores ambulantes en las principales calles del centro, luces, música, garabía, los tianguis de juguetes en diferentes puntos de la ciudad, etcétera las grandes plazas adornadas eh, espectacularmente, las tiendas luciendo escaparates elegantes, bellamente adornados. Verdaderamente se sentía uno contagiado de ánimo y buenas vibras. Gran parte del día se paseaba y se disfrutaba con la familia o amigos. Las compras navideñas, un ir y venir con caras alegres y otras ya de cansancio, pero finalmente con gran espíritu festivo esperanzador. Desde el año anterior, 2020, ha sido todo un cambio. Estamos pasando por una prueba que aún no la podemos entender. Hemos sufrido pérdidas humanas, pérdidas de trabajo, por ende, la economía se ha fracturado. Los estudiantes, desde preprimaria hasta universidad, se han alejado de sus compañeros, ya no juegan y alborotan en el salón, Como había sido toda la vida por generaciones, algunos ya se han reintegrado a las aulas, pero todavía todavía no es como antes. Aún estamos viviendo un periodo de prueba al que tenemos que adaptarnos y salir de él. No sabemos cuándo ni cómo, pero debemos tener esperanza en que las cosas se van a mejorar. De hecho, las actividades se han reanudado. Muchos consideran que ya estamos como antes, pero no es lo mismo. Hemos perdido la confianza de reír uno frente a otro porque debemos usar el cubrebocas, que es una forma de defendernos un poco de todos los virus o lo que nos venga encima. Sin embargo, todo esto es probable que sirva para algo bueno. Los optimistas así piensan. Y a propósito de esta idea encontré algunas líneas que a lo mejor ustedes ya las conocen, pero que deseo compartirles. Dicen, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo, Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Tendremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo, pobre, era Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios... Apenado, que nos vuelvas mejores como nos habías soñado. Se supone que este es un poema escrito durante la epidemia de peste en el año 1800. Pues tenemos cosas, tiempo, fechas para reflexionar. Y yo en este momento me despido de ustedes. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México, agradeciendo como siempre su tiempo y atención, aprovechando la oportunidad para desearles felices fiestas y un mejor año para todos. Un gran abrazo, hasta el próximo año, si la vida lo permite. Mientras le un sorbo a mi delicioso y llumeante café... ¡Tengo elucubrar en la suerte de los canallas panistas moralmente derrotado ¡Ah, queridos hermanos grillos! Queridos hermanos de la Cuarta Transformation... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso que llaman el Partido Acción Nacional? Está en un franco proceso de periodización... ...convirtiéndose en un cascarón... ...dando tumbos... ...peleándose entre ellos mismos... Mire usted, compañero Grillo, lo que le pasó a este partiducho allá en el estado de Nayarit, donde hubo elecciones extraordinarias para elegir a sus senadores. ¿Quién sabe para qué sirve un senador? Pero bueno. <risa> bueno, que hay una senadora del MCE, una morenita que se llegó al Senado así como de chiripada. Dicen por ahí que... ...y se zangó de la lotería... Eh, sin, ...sin comprar boleto... ...y mira no sé qué se llama la senadora aquí en Nuevo León... ...el caso es que hubo elecciones extraordinarias allá... ...en el estado de, de Nayarit... Y, ...y eso que llama del Partido de Acción Nacional... ...ese negocio de hipócritas, reaccionarios, ladroizuelos... <risa> ...quedaron en quinto lugar... ...quedaron abajo del PRD, hagan usted el favor... ...el PRD que hoy está convertido en una osamenta... ...en un cadáver... ...pues ya vieron cómo vivía... ...Sivano Dureoles, gobernador del PRD... ...atrincherado allá en su mansión... ...no, no párale de contar... <risa> ...se olvidan del pueblo... ...se ponen a robar... ...se ponen a saquear... construir sus mansiones... ...alejados del bullicio y la falsa sociedad... ...pues el pueblo se olvida de ellos... ...ahí no ven la chemba comiendo tacos de canasta... ...ahí no ven a López Obrador... ...come frijoles... ...menudo barbacoa... ...en el primer tendajo que se le atraviesa... ...no así el pobrecito de Cuauhtémoc Cárdenas... ...le hizo mal, le hizo mal al pobrecito de Cárdenas... ...andar allá en Polanco... ...nacer en pañales de seda... ¿Y qué onda con el abuelito Muñoz Ledo dando tumbos, pobrecillos, yéndose al retrete de la historia? No, no, no, no, porca miseria. Se desgaja, se desdeja el Partido Acción Nacional, dice el Monero Hernández. Están tan jodidos el PRI, el PAN y el PRD, esa alianza putrefacta. Que Don Claudio 3X González nos va a tener que mandar al vertedero y le va a mandar a hablar al dueño, a Dante Delgado. ...el dueño de ese negocio que llaman el Movimiento Ciudadano... ...y le va a, le va a sacar la billetera y le va a decir... ...a ver Dante, pelado... ...¿cuánto quieres por esa cosa, por ese negocio... ...llamado Movimiento Ciudadano? <risa> en franco, de crime... ...el Partido Acción Nacional rumbo a la desaparición... ...no se diga el PRD y no se digan los zapones del PRI... Van a tener que sentarse a negociar Claudio 3X González A ver Dante ¿Cuánto quieres por tu negocio? Esa cosa que llaman El movimiento Esto es La ventana de Caín Ella soy ella soy Roberta Guilla Smile Smile Maldébel